Eh, un hombre Berriozar, bienvenidos y bienvenidas un día más al Kaixo Berriozar, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Comenzamos el programa de este miércoles 13 de febrero de 2013 en el 100.8 de la FM o en Guskiplaza.net si nos seguís por internet. Empezamos con el Berrión, el bizaremos con el Berrión Albizteguia, que el boletín informativo en euskera. Después entrevistaremos a José María García, miembro del colectivo Vira Beste Aldera y Traperos de Emaús, que ofrecerá una charla sobre la crisis del sistema hoy en el Kulturgune invitados por el Ateneo de Berriozar. Volverá la actualidad con el boletín informativo en castellano y en la recta final del programa nos sumergiremos como todos los días en Internet con la sección Sarean para dar un repaso a las reacciones que hemos encontrado en Twitter ante la dimisión del Papa Veredicto 16 y como todos los miércoles daremos algún consejillo casero. Pero todo eso será al final de esta entretenida hora que os, que os proponemos pasar con nosotros aquí en Berriozar y Ratia. Xileak amairu ditu gaur haste azkena da, eta hau berrion albistegia duzue berrioarrirratiren albiste, duzu, albiste emankizuna inauterietako azken ekintzakkin hasiko dugu gaurko albistegia. Atzo arratsaldean inauterietako pukababiltza egin zen auzo zaharrean. Urtero bezala baina hotza hondiahoarekin aurten atzo inauteritako puskabiltza egin zen auzo zaharrean etxe-etxe chistor, mistor, longaniza, huevos, dinero, eskatuz ibili ondoren bertat bertaratutakoak azkaria egin zuten. Horri sarron historiko Udalaren garaje plaza bat alokatzeko eskaintzak aurkesteko epea urrengo astelenean otxailaren emesortzian bukatuko da. Berriozarko udalak du, esleituko du berriozarko etorbideko ogeita laugarren atariko, ogeita irugarren garaje, plazaren alokairu kontratua prozedura negoziatua izanen da, publizitaterik gabe, urret eta horretarako onartutako baldintzak administratiboa agiria jarraitu. Ta licentzia, licen, litazio, litazio, licitazioaren barkatu prezioa berroita marreudoko izanen da, hilabetean ila, izanen da, eta eskaintzak orkeste aurkeste orkeste ecoepa ochallaren 18an bukatuta Berriozar ir aurrera beti irratsaioak 50garren saioa bete zuen astelenean asteleero gaueko bederatzi tardietan entzun daiteke etxe honetako kirol irratsaioa asteleneean bere berrogeita hamargarren saioa egin zuen bi mila eta hamaikako iraiaren hogeita seiian hasi zutenetik asteleenero puntualki e, ditugu berriozarhar irratiko umetan urte luze hauetan urte luze honetan esan da aurrera betik kirolarekin loturiko hirurogei elkarrizketa eskaini ditu. Ar, azteleneko irratsaioan e, aurreko guztien bildu Duma, en chuteco parada y sangue no en irrachayotik pasa direnen anécdota que te gustis a Spimarratus. Entzun desagun, tartecho, tartecho bat. Esta una difícil. El último libro que has leído. Pues lo tengo... El libro de cuentas. Lo tengo... Mira, no me sé en el título. Tengo encima de la mesa para leerlo, y pero el anterior no te lo sabré decir. ¿Jamón, queso o vino de premio? El queso. Eh, estoy contigo. Sí, pero va. Venga, una de las difíciles. El último libro que has leído. Ahí wow. lo le hemos pillado. Sí, esa ni es, me esa, esa es buena. Ni sí, me acuerdo. último libro que has leído? Suelo leer un libro al año. O sea, fíjate que... Pero ahora mismo... Todavía me ganas. No me acuerdo. No me acuerdo. Eso lo leí en enero. ¿Eh? Voy a intentarlo, ¿eh? Venga. Hace un esfuerzo. Venga, tira. Arranca. Después de un buen partido, cerveza o acuarios. Cubata. Chuleta o solomillo le ¿Y un deseo para esta temporada? Bueno, sobre todo motivación que los chavales sigan ahí, que no haya lesiones y ya si ganamos pues sería el copón. Un compañero con quien salir a correr al HC. Y Manol. ¿Y Manol? ¿Gotas, <risa> el último libro que has leído? Esa es difícil, ¿eh? Estas son las más difíciles. Ahí cae todo el mundo en ¿eh? esta No, pues me estoy leyendo uno que ahora no me acuerdo del título. Eso lo dice todo el mundo, eso no va. Vale. Es por los nervios, ¿eh? Pero... A ver, vale, Vas a por... dejarle pensar. ¿Cuánto valuce yo? No <ríe> es broma. ¿Qué, Jotas? ¿Nos acordamos del libro? Sí, es, es del autor del, del, de la rebelión en la granja, pero no sé cómo es el libro. Lo tiene calzando una mesa, que coje yo, no, sí, yo creo que sí, yo creo que Empecé a leerlo y ya, como no me gustaba, lo dejé a él. Eh, ¿Un compañero con el que jugará al pádel? José Antonio Bascoguelo. Bueno. ¡Oh, ah. qué mentiroso! <risa> por, por ser pelota, ahora viene la difícil. ¿Cuál es el último libro que te has leído? El último que le digo, ¿qué le Pues el Marca. <risa> <risa> en esta solemos pillar a todo el mundo, pero te vamos a dar el premio a la mejor respuesta del año. Berrio Zargo, Ateneo, a Cris y Ari Brusco, Itzaldia, Antolatudu. Bintzaldia, bira beste alderat eta traperoz de maustaldeen kidea den Jose Maria Garziak emanen du, gaur Otsaiak amairu hartxaldeko zazpietatik aurrera kulturgunean, bizitzaren arlo guztietan gertatzen ari den krisiari buruz hitz egingo digu. Hauzalor euskaltegiaren zabaltze berria Otsaiaren amabostean izanen da, Eguski plazan ireki berri den auzalor Euskaltegiaren egoitza berriaren inaugurazioa Otsailaren amabostian ostiralarekin ospatuko dute Festa arratzaldeko zeitar dietatik abiatuko da joaldunen parte hartzearekin Zazpietan ekitaldi nagusia izanen da Tabide batez korrika maime sortzigarren edizioa aurkeztuko dute Eta bukatzeko gaueko bederatzi tardietan Eginen den afaria joateko txartelak herrian eta ta, ele, herria eta kale berri eta abernan edota Euskaltegian eusk eskura daitezke Los Amigos de la Montaña mendigozale taldeak abarrain tontorrera igoko dira. Los Amigos de la Montaña mendigozale taldeak beste ateraldi bat antolatu dute igande honetarako, oraingo honetan ziordiako abarrain mendira joango dira. Itxordua beti bezala igandeango izeko bederatxetan eguzki plazan. Eta egur egiteko ordua. iritsi zaigu une honetan bos graduko temperatura dugu, hemen berrio zarren, gaurko euria eginen du, berriro baina oroar euritikia izanen da, eta elur tointor altuenetan, baina ez du, egingo elur maia, sortzireun mila metrotik, mila bosteun metrora igoko da, ipar mende baldeko aizea ibiliko da, eta temperatura maksimoak apur bat, e, gora egingo egingo dute. Eta, eta hau izan da guztia, Gao, eh, egur aldiari dago kionean xi zaigo eguneko egunkariaren titularrak irakurtzeko unea. Egunero bezala, berria egunkariarekin e, e, hasiko gara. Presoi elkartasuna adirazteko manifestazioa egingo dute larun batean Elurrak ez ditu kikildu ziripot eta txatuak e, atzo leit, e, lan zen eurteroko festa, e, e, festa parte hartzaile haundiarekin burutu baitzen. Demoralean, baretuz joango da, datozen orduetan, hori iragarri dugu ere berriozarko eguraldia aipatu dugunean. Eta jarraituko dugu gara egunkariarekin, zigorrak luzatzearen aurka elkartasun eguna, egingo dute larun batean, arrotxapean. Rio Rioragonek esaren beharretziketabak gelditzea esikitu du. Etxe kaleratzen prezioa sozialaren aurrean pepek atzera du, izan ere aldatu zuen bere jarrera eta e, tramitera pasada herri ekimena. Horrek, esan nahi du Madri Kongresuan estabaidatuko dutela honen inguruko proposamena. Eta aurrera joko dugu, diario de Navarra horrengo honetan e, repasatuko dugu. Nafarroak kantauriko denboralaren erasoa bete-betean jaso du. Diario de Navarra rentzatbaita, guraldiak e, e, erasotzen gaitu. Elurte historikoa Nafarroko iparraldean. E, Gia esan titular gehienak lotuta daude e, guraldiarekin. Aipatuko dugun askena izan ezik, barzinak orain hautezkundeak ez direla onak dio. Edo agian upene eta abera bereziki ez, ez dagola prestatuta hautezkundei aurrekin dieza jaun. Eta bukatuko dugu errepasoa, diario de notiziazekin, etxek aleratzen aurkako errikemenari argi berdea, peperen errektifikazioaren ondorek. Zahantzek eta danerok, barzinak errefuxatu zuen ituna, berreskuratu dute alderdiak boskat ezan. Nafar erligiosoak eta laikoak, Benediktoren ordezko gazte baten alde. Gaztea bai. progresista, hote izango da, beha proposamena. Eta hau izan da guztia momen, momentuz, honekin agurtuko dugu Eta dato orduetan berrio oszar sintonian FMko e1.ortzian jarraitu dezakeue herriko errealitateea orduero. beti bezala interneten seiituuz gero eguzki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 Los viernes, de 6 a 7 y media de la tarde, tienes una cita con Berri Metal, en BerriAzares-100.8fm y en eguzquiplaza.net. No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. viendo la bandera cuadro. Victoria para él y el muro con Fernando. Pero lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón.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 Bueno, pues hoy tenemos en nuestro turno de entrevistas a una persona que va a dar una conferencia hoy a la tarde en el Culturgune a las 7 de la tarde, lo volveremos a repetir. Estamos eh, tenemos al otro al otro lado de la línea telefónica a José María García, miembro de de Vira Bestaldera y de y de Traperos de Maus y nos va a hablar esta tarde invitados por el Ateneo de Berrizar de la crisis, de la crisis. Ahora hablaremos seguramente de muchas crisis, no solo de la crisis económica. Eh, José María eh bueno, buenos días. Ege eh, Gunon, buenos días. Eh, encantado de estar con vosotros. Muy bien, y nosotros también de tenerte aquí, de que nos hayas hecho un hueco en tu agenda para para adelantarnos un poco de que vas a hablar hoy a la tarde en los carteles. Hemos visto de todo, que eh, una sociedad en crisis, la crisis económica. Seguramente todos estamos pensando en la crisis económica, pero no solo es la, eh, la economía lo que está en crisis, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, ya llevamos casi más de cinco años en donde se utiliza la palabra crisis eh, de una manera multidisciplinar, no solamente en el ámbito económico. Eh, ...unas crisis que se han ido cada vez potenciando más, acelerando y que han ido creando un sinfín de sufrimientos... ...en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito familiar y en el ámbito también de las personas... ...que venían de otros países y que han tenido que ir mal, eh, volviendo porque la época de las vacas gordas se ha acabado... Pero fundamentalmente es eh, de lo que eh, me han pedido que esta tarde compartamos, eh, pues son unas reflexiones en cuanto que eh, la crisis no solamente es algo dentro de la sociedad, sino que es la propia sociedad la que está en crisis. Es decir, cuáles son los valores, cuáles son las formas de vida, a las cuales eh, o desde las cuales hemos llegado a una situación que está generando miles de, su, de, de, de personas eh, con una mochila de sufrimiento y de exclusión a la participación social y a los recursos. Y de eso se trata, compartir un poco estas reflexiones y hasta qué medida, sobre todo también, eh, todas las personas, a pesar de que obviamente eh, los culpables tienen nombres y apellidos, tienen ese capital financiero, ese afán de acumular riqueza, eh, tienen sus nombres y apellidos, pero también tienen eh, Todos los ciudadanos de alguna manera somos culpables porque todos hemos participado y participamos de esta, de esta sociedad del bienestar que está fundamentada sobre la injusticia y sobre la rapiña. Si, no podemos olvidar que el, el 80% de la población mundial, no ahora, sino en una crisis permanente e histórica, Eh, ha dispuesto solo del 20% de los recursos. En cambio, un 20% de la población mundial ha dispuesto y todavía dispone del 80% de los recursos. Por tanto, en la sociedad del bienestar en la que estamos y en la que eh, disfrutamos, a pesar de que… Insisto, eh, hoy en Navarra tenemos eh, eh, um, miles de personas que no tienen trabajo, cientos de personas que están siendo desahuciadas de sus domicilios, muchas personas que han tenido que salir y emigrar fuera porque no encuentran, eh, digamos, los recursos básicos para gestionar su vida. Pues entonces, ciertamente, ahí hay todo un análisis y una reflexión en cuanto cuáles son las formas de vida de las que todos los ciudadanos participamos y que, eh, bueno, están generando eso que podemos llamar esa crisis sistémica del propio sistema en sí. Entonces, ¿podemos decir que lo que está en crisis es el propio sistema? Claro, obviamente, obviamente. Es decir, eh, todo lo que ahora mismo tenemos eh, eh, inoculado, y no solamente por parte de los poderosos y por parte de los que manejan los hilos, que ciertamente son los que han promocionado y, eh, y han exacerbado el afán de acumulación, y sobre todo han desarrollado muy bien todo lo que es la ingeniería del consentimiento en una sociedad del consumismo, de eh, in, de alguna manera volcar todo lo que son los valores al, a los elementos de precio o de tener. ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos enfrentados, sin lugar a dudas, a descolonizar ese imaginario colectivo en donde fundamentalmente el tener es lo que prima, el precio, la acumulación de riquezas, el consumismo, etcétera, ¿no? para tanto, que unos para que unos vivan un poco mejor, que viven muy mal eh, los demás tenemos que vivir un poco peor, ¿no? Claro, esa es la base de la injusticia, ¿no? Es decir, la base de la sociedad en la que vivimos y que con la cual hemos eh, hemos tenido una connivencia perfecta pues hasta que está a esta crisis, ¿no? Es verdad que también no hay que olvidar que eh, prácticamente desde hace décadas se, eh, se, se analizó el que la pobreza, la exclusión social, es algo estructural al propio sistema neoliberal capitalista que vivimos. Por tanto, es decir, se, se plantea como si fuera una fatalidad, es decir, no se puede hacer nada. Pues no, la realidad es que estamos eh, nuestras bases en este modelo social, económico, laboral que tenemos son unas bases de injusticia y de predominio de unos sobre otros eh, José Mari, eh, mira a Veste Aldera mira hacia otro lado, hacia dónde tenemos que mirar Sí, efectivamente yo creo que eh, nuestras opciones es el deccimiento es decir antes que los propios límites de la naturaleza eh, este crecimiento es acerbado eh, en donde en una eh, pensar en un crecimiento ilimitado en una, en una en un planeta limitado es cuanto menos un absurdo por tanto eh, tenemos que trabajar por un por un por consumo más razonable por un consumo más razonable y también por esa descolonización del imaginario colectivo que yo te decía por cambiar la mirada sobre la realidad, ¿no? Promover una cultura de la suficiencia eh, cambiar los patrones de consumo reducir drásticamente las extracciones de materias y los consumos de energía eh, controlar la publicidad porque realmente a través de eso que te decía de la ingeniería del consentimiento pues nos basculan y nos llevan a un sitio a otro a consumir esto, a consumir lo otro en ese binomio de producción-consumo que es algo fatal para la sociedad y para la naturaleza. ¿no? Entonces, abrir esos espacios, digamos, de búsqueda de nuevas formas de vida que ya están siendo reales, es decir, no olvidemos que ahí tenemos la economía alternativa, tenemos eh, la banca ética, tenemos formas de eh, consumo eh, colectivo y, y todo lo que son las huertas campesinas, volver otra vez a esa agricultura rural campesina que no, no la extensiva, etc. ¿no? Una vida más sostenible en todos los claro, aspectos. Claro, claro. Y sobre todo, sobre todo yo creo que hay una de las reivindicaciones que en, en dale vuelta Vilabestaldera estamos ahora desarrollando y, y eh, promoviendo es el reparto del trabajo es decir, no existe una sociedad justa, no existe una sociedad posible, si no se da bajo las bases de la justicia y bajo las bases del reparto equitativo de los recursos entonces, hoy por hoy, una realidad que tenemos ante la situación de desempleo tan masivo de miles de personas pues no nos queda más que repartir el trabajo, entonces estamos promocionando que se rebajen las horas de trabajo, que obviamente también tenemos que eh, rebajar nuestros, nuestros niveles De, de salariales, pero que eso signifique trabajar menos para trabajar todos. Y vivir Entonces, mejor todos. ¿no? Y vivir su, fundamentalmente mejor y mucho más en paz con nosotros mismos, con la naturaleza y con nuestros vecinos. Tenemos que girar hacia ahí, pero claro, para girar hacia ahí eh, no solo tiene que girar la sociedad, también tienen que girar los gobernantes, tienen que girar las instituciones, las administraciones. Hay una labor de denuncia Pero también hay una labor de educación, y de coeducación, de, de una eh, ingente labor de, de, de conciencia, ¿no? Sin lugar a duda, es decir, no solo basta con ejemplos, aunque desde Vista Vestaldera nosotros creemos que las posturas personales, las posturas grupales son muy importantes, son fundamentales, o sea, hay que empezar a mostrar ejemplos de nuevas formas de vida para que de alguna manera seamos creíbles, ¿no?, y veamos que es posible vivir de otra manera, pero, eh, oye, tenemos que denunciar, no cabe la menor duda que tenemos que moverle la, el banco a aquellos que están gobernando y que son de alguna manera pues eh, aquellas, eh, eh, digamos los mandados por los poderes fácticos es decir, por todos aquellos que están moviendo los grandes capitales, que mueven los mercados, que mueven los intereses que desregulan el mercado del trabajo, etc. ¿no? Yo creo que la denuncia, la movilización, la acción en la calle, eh, con todas las posibilidades y todas las, las armas que tengamos, yo creo que es fundamental porque nos tenemos que ir inoculando unos con otros, pues esta inconformidad ante un sistema y tenemos que llegar a poder manifestar libremente que somos insumisos, es decir, que estamos fuera de lo, de lo que ahora mismo se nos ofrece, sea el crecimiento, sea la austeridad. Es decir, porque claro, cuando se habla de austeridad, lo que se está hablando es de recortes de derechos sociales, fundamentalmente. Y de lo que se trata no es de recortar derechos sociales, sino de recortar... Eh... Cosas innecesarias ¿no? en el día a día, ¿no? Cosas innecesarias y que aquellos que tienen... Para ser feliz, quiero claro, decir. Claro, y que aquellos que tienen, eh, digamos, las facilidades, eh, pues, las facilidades... ...y que de alguna manera han creado sus grandes riquezas... ...pues eh, no les quede más remedio, por ley, por obligación, por decencia... ...tener que compartir con los demás, ¿no? Es decir, yo creo que eh, eh, el reparto de la riqueza es fundamental... ...y por tanto no solamente a través de, de digamos de buenas declaraciones y de voluntades que se manifiestan, sino a través de hechos reales, hay que descapitalizar a aquellos que han destrozado la vida y el futuro de los pueblos. Estos días eh, están, nos están salpicando con un montón de casos de corrupción en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito político, económico, empresarial. ¿Qué hacemos ante tanta corrupción? Pues fíjate, sabes que yo pienso que, y eso es de las cosas que propongo que, que reflexionemos, es decir, son los propios conceptos de organización social que tenemos en lo que se llama la democracia, ¿no? la democracia representativa donde a a, a, los, eh, a los candidatos de turno se les elige y se les da prácticamente, o sienten que se les da una carta blanca para que luego puedan hacer lo que quieran durante los cuatro años que gobiernan. Yo creo que esto eh, hay que resituarlo, eh, las movilizaciones y las reivindicaciones de otra forma de vida tienen que venir también por cambiar estos conceptos de utilización de, de la democracia que no es ni otra no es ni más ni menos que lo que estábamos diciendo al principio es que no se puede negar la libertad que no se puede negar la igualdad y el reparto equitativo de los bienes ¿no? que es parte de la justicia como elemento fundamental por tanto también se tiene que cambiar este modelo de representación donde le, se, se, se les da como una carta blanca a unos señores que luego se dicen de lo que prometieron y por tanto engañan miserablemente a los pueblos y defienden a los que generan a los que han creado esta crisis, esta crisis sistémica y por tanto ahí tenemos la crisis económica, la crisis del medio ambiente, la crisis del modelo social y del modelo de organización social democrático, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que analicemos todos estos puntos, que en la medida en que podamos los debatamos y vayamos tomando conciencia de las evidencias que eh ...ahora mismo eh, vivimos el mayor momento de distanciamiento... ...de los intereses de las clases gobernantes... ...con los intereses de los pueblos, ¿no?... ...y de la gente, de los ciudadanos de a pie... ...por tanto, eh, los gobernantes no están sirviendo... ...a los intereses de los pueblos... ...entonces, eh, bueno, hay que decir que se vayan. Nos vamos a quedar con un, con un mensaje positivo... Eh, ...como se suele decir, otro mundo es posible... ...pero para que otro mundo sea posible... ...hace falta alternativas, hablabas antes... ...de que ya se están construyendo alternativas. Ahí está la banca ética. Eh, es importante, aparte de esta labor de concienciación, aparte de la labor de denuncia, construir ejemplos, ¿no? Claro, claro. En esa línea, yo además de, de trabajar en Vira Vestaldera o participar en, en el movimiento para el decrecimiento, pues también soy miembro del colectivo de traperos de Maús, en donde a partir de unas realidades y de compartir la vida con personas que han sido excluidas, que tienen grandes problemas de exclusión social, eh, etc., eh, pues intentamos abrir espacios diferentes en las relaciones humanas, laborales, eh, económicas, etcétera Te puedo decir que... Eh, desde hace ya muchos años ahí ejercemos el reparto del trabajo o sea trabajar menos para trabajar más trabajamos una jornada de seis horas y media para trabajar más personas y esto ya eh, prácticamente hace casi dos décadas ¿no? Eh, también tenemos igualdad salarial es decir no nos diferenciamos en la responsabilidad que tenemos dentro del colectivo eh, por lo económico no todos tenemos necesidades de pagar una vivienda de pagar una comida de tener unos bienes básicos para nuestra de financiar es básico para nuestra vivienda y de compartir sobre todo eh, con las eh, con las diferentes personas eh, la diversidad, la riqueza de la diversidad, ¿no? sea a niveles de opciones religiosas, opciones sexuales, ...opciones incluso ideológicas, ¿no?, eh, o étnicas. Entonces, bueno, estos, esto esto es construir ejemplos desde la realidad grupal o personal... ...yo creo que es lo que nos va a ir abriendo la posibilidad de volver otra vez... ...a despertar la esperanza, en inocularnos a través de esos elementos de, de comunicación... ...casi por osmosis, que nos podemos ir haciendo los ciudadanos unos hacia otros... ...que es posible realmente vivir en otra sociedad, es posible no solamente imaginarla, sino que ya se están dando ejemplos concretos de otra forma de vida. Es posible vivir en otra sociedad, José Mari eh, muchas gracias por habernos atendido a nuestra llamada, hoy eh, antes de acabar queremos recordar que vas a ofrecer una conferencia invitado por el Ateneo de Berriozar a las 7 de la tarde en el Culturgune de Berriozar que hablarás de todo esto y de mucho más y más en profundidad que habrá posibilidades de participar después de la conferencia, de charlar de debatir Y nada, pues a ti darte las gracias y hasta la próxima. Encantado de estar con vosotros y bueno, pues nos vemos esta tarde. Muy bien, gracias. Venga, agur. Hoy es miércoles 13 de febrero de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzaremos con el último acto de carnaval. Ayer a la tarde se realizó la tradicional puscavilza en el pueblo viejo de Berriozar. Como todos los años, pero con algo más de frío, ayer a la tarde se celebró la tradicional puscavilsa de carnaval. Tras pasar por las casas pidiendo chistor, mistor, longaniza, huevos y dinero, los participantes se juntaron como de costumbre para merendar. El plazo para solicitar el alquiler de una plaza de garaje de propiedad municipal finalizará el lunes 18 de febrero. El Ayuntamiento de Berriazar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, adjudicará el, el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje de número 23 del edificio de la avenida de Berriazar número 24, conforme al pliego de cláusula administrativa aprobado al efecto el precio de licitaciones de 50 euros mensuales y el plazo para la presentación de las ofertas finaliza el lunes 18 de febrero de 2013. A Urrera Beti, el programa deportivo de Berrizar y Ratia cumplió el lunes su quincuagésimo programa. Desde que comenzaron su primera emisión, aquel 26 de septiembre de 2011, han sido siempre fieles a su cita los lunes para informar de toda la actividad deportiva que acontece en Berriozar. Durante este periodo, aurrera Ebeti ha realizado más de 60 entrevistas a deportistas y representantes de los diferentes clubes locales, abarcando un amplio abanico de disciplinas deportivas. El programa especial número 50 fue un resumen de sandadura repasando las situaciones más divertidas y anecdóticas de los invitados que han pasado por el programa deportivo. Escuchamos un extracto de, del programa Aniversario Esta una difícil, ¿el último libro que has leído? Pues lo tengo... <risa> el libro de cuentas Lo tengo... <risa> no, mira, no me sé en el título Tengo encima de la mesa para leerlo y Pero el, el anterior no te lo sabré decir ¿Jamón, queso o vino? De premio El queso eh, Estoy contigo <risa> Venga, una de las difíciles, ¿el último libro que has leído? Ahí wow. lo hemos pillado Ni, esa ni es, me esa, acuerdo Esa es buena Ni me acuerdo <risa> Último libro que has leído Suelo leer un libro al año, o sea, fíjate que... Pero ahora mismo... Todavía me ganas No me acuerdo No me acuerdo se es, es, lo leí en enero <risa> ¿Eh? Voy a intentarlo, eh Venga a hacer un Venga, tira, arranca Después de un buen partido, cerveza o acuarius Cubata <risa> Chuleta o solomillo Chuletón <risa>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 No, pues me estoy leyendo uno cara no me acuerdo del título pero es, Eso lo dice todo el mundo, eso no va vale. Es por los nervios, eh Pero... Vamos vale, a dejarle una. pensar ¿Cuánto valuce yo? <ríe> Dame broma ¿Qué, Jotas? ¿Nos acordamos del libro? Sí, es, es del autor del, del, de la rebelión en la granja Pero no sé cómo es el libro lo tiene calzando una mesa que coge yo, no, sí, yo creo que sí yo creo que empecé a leerlo y ya como no me gustaba lo dejé a ir. eh un compañero con el que juega jugará al pádel José Antonio Básquez oh que ah. mentiroso <risa> por, por ser pelota ahora viene la difícil ¿cuál es el último libro que has leído? El último que he leído, qué libro, pues el Marca. <risa> <risa> en esta se le voltea a todo el mundo, pero te vamos a dar el premio a la mejor respuesta del año. <risa> El Ateneo de Berriozar organiza una charla para hablar de la crisis. El ponente de la conferencia será el miembro de Vira Bestealdera y de Traperos de Maús, José María García, que hablará sobre la crisis en todos los ámbitos y facetas de la vida. Hoy miércoles, día 13 de febrero, a partir de las 7 de la tarde en el Culturgune. El viernes día 15 se inaugurará la nueva sede del Euskaltegui Auzalor. La fiesta de inauguración de la nueva sede situada en la Plaza de Guzqui se llevará a cabo el viernes 15 de febrero. Los actos comenzarán a las seis y media de la tarde con la llamada del Zampanzar a las 7 Está previsto el acto central. De paso, se aprovechará para presentar la decimoctava edición de La Corrica. Para finalizar, está prevista una cena para que los eh, para la cual los tickets ya están a la venta en los bares Erría, Caleverri y el Euskaltegui-Auzalorco. Los amigos de la montaña subirán a la cima de la Barra, Barraín. Los amigos de, de la montaña acudirán este domingo día 17 a Ciordia para subir a la cima de la Barraín. Como siempre, la cita será a las 9 de la mañana en la Plaza eguski. ahora ya nos ha llegado la hora de echar un vistazo a los titulares de la prensa, de la prensa digital, como todos los días. Comenzamos con el periódico Gara. Organizan un día solidario en contra del alarg alargamiento de las penas, las penas de prisión, el sábado en la Rochapea. El gobierno navarro galardo galardonea perdón, a la Fundación Matías de Donostia. El PP da un paso atrás ante la presión social por los desahucios. Seguimos con Diario de Navarra. Navarra recibe de lleno el embate del temporal de nieve del cantábrico Para el Diario de Navarra ya ni, ni si viene de Cantabria. Con que venga más al norte de, de Vera todo es malo. Histórica nevada en el norte de Navarra, otro titular de Diario de Navarra y es que son varios los titulares que dedica a las inclemencias meteorológicas. Barcina dice que ahora no son buenas unas elecciones. O no está preparado su partido o no está preparada ella. Y acabamos este repaso del diario de noticias con Diario de, de, de, la, de la prensa digital con diario de noticias. Luz verde a la iniciativa popular antidesahucios tras la rectificación del Partido Popular. Sanz y Adanero recuperan el acuerdo que rechazó Barcina para que le vote el para que lo vote el Partido. Religiosos y laicos navarros abogan por un sucesor joven para Benedicto. joven y progresista. Ha llegado la hora de hablar de la información meteorológica En estos momentos tenemos 5 grados de temperatura en Berriozar Un poquito más que ayer Para hoy miércoles volverá a llover Pero de forma más débil y nevará en las cimas más altas Llevo, eh, Lloverá especialmente por la mañana La cota de nieve subirá desde los 800.000 metros En la que se encuentra en estos momentos A situarse por encima de los 1.500 ya a la tarde Y el viento soplará del noroeste Pero irá amainando hacia conforme vayan pasando las horas del día. Las temperaturas máximas subirán, por tanto, de forma ligera. Y esto ha sido todo en lo que respeta nuestro boletín informativo. Más información en las próximas ediciones en el 100.8 de FM o en cual, a cualquier hora por internet en si garalla sarean eh, atal sarean izeneko atal honetara gaur erreabaki dugu e, aita santuari buruz hitz egitea, hitz egitea baino hitza e, ematea twitteroei ea zer dioten e, aita santuak aurkeztutako historikoa izan den aurkeztutako dimisio horri buruz e, izan ere lehenengo aldia. Da horrelak e, gertatzen dela, ez da oihkoa beti gaur arte, gaur arte aita santuaki egin direlako Ez dimititu, e, utxi diotenean kargu, karguari, egia san hil edo erail egin dute, bat baino gehiago Eta horre ikusten dena da, ala dirudi, bere hurbilekoek ala aitortu dutelako ez dela izan, zaharra delako ez dela izan Gaixorik dagoelako. baizik eta nonbait elizabarruan iskanbila ahiak, tensio ahundiko egoeran bizi direlako eta nonbait behar da indartsuagoa izango den beste aita santuak e, beste aita santu bat e, aita santua izendatu mm, pues ordena jar dezan non baite ordena be, ikusi beharko ze norabidean noski e, denok dakigu e, elizabarruan egiten diren haut ez direla oso demokratikoak eta beno Twitter begira jarri gara Twitterk Twitter E, irakurriko ditugu e, ikusteko edo hartzeko pixka bat e, gai honekiko temperatura Twitterren. Nasiko garamoralesek esandako e, iruzkinarekin. guztiz bat martzello etamin amorrua euskara zaita santua esan beharrak gainera ezin kendu burutik paloma Gomez borrero. <laughs> nonbaite ez du maite. Ruben Stzez e, ka e, ez bakaikoa. Si si ragarar si ragarar du ez da oso ongi datzita zein izango da urrengo aita santua John eh, o oh, Amalaugarrena John Paulo Hirugarrena Benedikto Amaspigarrena Pio Amargarrena imaginatzen Sabin lehenengua Goiz berri ke serdiota angaur e, Franchoa Garat apeza e, aita Santuas Alain Hiriart eta Anita López Lopepek e, e, bueno, mintzatuko dute edo aurkezten dute kronika Aita Santua Ez da dila Joan goikoa haserratzen hasi da dio Ander iruineke nonbait ere humorerako ematen du Joanansa santu, Aita santuak ez izate ez izateri utzi dio ze A, e, Aita eta santua ez barkatu gaizki da korritu Aita santuak zer e, e, izateari utzi dio zehazki. eta Aita eta santua galdetzen du aita izateari izantuari izateari utzi dio. E, Xavier Madariaga mm, ze ongi gozoak ematen dituen erromak, E, bihar gehiagoa e, aitasunaren dimisioari buruz dio ja iragartzen du eta horrela jarraituz e, daukagu ere eidera alkortak que menos mal que España esa confesional y e que Euskaldun fededun es historia medio notiziero dedicado a Aitas Antua se refiere a la ETV y al resto de programas televisivos y de las noticias e, de informativos en general pues ya estamos llegando a la recta final del programa y como todos los miércoles vamos a daros un consejillo y en este caso un consejillo no informático pero sí que tiene que ver con la limpieza del ordenador, un poco simple la verdad, lo vamos a reconocer, pero es lo que hemos encontrado en la red y como la red es la que manda en estos espacios ya finales de, de nuestro programa pues lo ofrecemos y cada uno que valore si merece la pena o no pero nos van a proponer vamos a poneros un tutorial de cómo se debe de eh, corregir rectamente limpiar un ordenador, porque limpiar un ordenador todos sabemos evidentemente. Si tu ordenador portátil es muy sucio y bueno, es muy sucio, muy sucio, o se requerirá decir está muy sucio y no sabes cómo cómo limpiarlo, dice que nos tomemos unos minutos y que sigamos sus pasos. Para limpiar un ordenador portátil no necesitamos más que varias gamuzas una brocha y una pinceleta. Y los pasos. Pues los pasos nos lo explican en un tutorial que lo ponemos ahora, a ver qué os parece. Hola, en este tutorial vamos a aprender cómo limpiar un portátil adecuadamente. Para ello necesitaremos tres cosas principalmente. Lo primero, una o varias camuzas, no importa el tipo, hay varios modelos, lo que incluye incluso el portátil es muy útil para limpiar la pantalla y incluiremos una brocha. Mediante la brocha podremos limpiar los recovecos, la suciedad que mantienen las teclas en el portátil, ¿de acuerdo? Y por supuesto, aparte de estos dos elementos necesitaremos un portátil. El paso primero que hay que realizar es la desconexión completa de el cable de corriente eléctrica para facilitar que no se produzca ningún cortocircuito. A continuación, abriremos la tapa principal y nos encargaremos de limpiar los principales restos que ocurren, que ocurren dentro del teclado, utilizando la brocha modelo ascendente y descendente de forma que se quita toda la suciedad que queda en el interior de las teclas. A continuación, mediante el uso de la gamuza, principalmente una que no sea la de la pantalla, recogemos la suciedad que queda sobre cada una de las teclas. Finalmente con la gamuza de pantalla vamos a hacer a terminar el último procedimiento que precisamente corresponde a la pantalla. Mediante esta gamuza nos encargamos de limpiar toda la suciedad que se incrusta en la pantalla. Y que por supuesto hay que hacerlo con una gamuza porque si no corremos el riesgo de rayar esta pantalla. Mediante estas dos sencillas maniobras conseguimos obtener una limpieza impecable de nuestro portátil. Solo falta la parte exterior, que será la que le dé la principal vistosidad a la limpieza de nuestro portátil. Y con esto se nos queda el portátil perfectamente limpio. Bueno, pues ya sabéis cómo se limpia un Un portátil como queda perfectamente limpio que nos comentaba el autor de este tutorial. Pues eh, sin más, eh, hoy nos hemos, vamos a despedir un poquito antes de las 10. Hemos sido rápidos y veloces, o mejor sido, mejor dicho, he sido rápido y veloz, ya que la no presencia de John ya la habréis notado desde el lunes y eso se deja que no se deja se deja notar porque evidentemente nos enrollamos un poco menos. Somos más en directos o por lo menos lo hemos conseguido ser hoy. Así que nada, Eh, Chincho chinchuakizan hoy con esto nos vamos a despedir, a despedir recordaros que mañana jueves volvemos a partir de las 9 de la mañana y que bueno pues eh, estamos deseosos de que nos sigáis en eh, en el 100.8 de la FM o en busquiplaza.net con nuestra con una nueva edición del magacín Kaixo Berrezar. Así que nada, sin más. Disfrutar lo que podáis. Este miércoles lluvioso Shake, shake, Senora Y hasta mañana, Agur, violarte Shake, shake, shake, Senora Shake it all the time Work, work, work, Senora Work your body work, work, work, sinora, work all the time My girl's name is Senora I tell you friends I adore her And when she dances, oh brother She's a hurricane in all kinds of weather